Saluda. ¿Cómo andas Sebastián? ¿Todo muy, bien? Un gusto. Muy bien, un placer saludarlo en esta mañana. Eh, hoy lo queremos consultar eh, puntualmente por el, la situación de, del trabajo infantil en la colonia Menonita, en la provincia de La Pampa. ¿Cuál es la situación, Marcelo? Bueno, vamos a contextualizar la cuestión. Eh, ayer fui invitado a la Comisión de Sociales de la Cámara de Diputados a los fines de poder explicar los alcances de un convenio que firmamos con la Superintendencia de Redo del Trabajo, y en la charla, porque no fue un debate, en la charla muy enriquecedora que tuvimos con los diputados, eh, surge eh, el tema de, eh, concretamente un, un diputado de la oposición me pregunta si en La Pampa existía el flagelo del trabajo infantil, y yo dije que sí, que lo habíamos detectado, inclusive hice un... un una comparación entre mi actuación como subsecretario del año 2003-2011 a lo que me encontré ahora, y ha aumentado considerablemente. Y a, en función de eso, puse como ejemplo eh, el expediente que estamos tramitando de la inspección que hicimos en la colonia Menonita. Uh -huh. Ahí encontramos varias cuestiones, no solo trabajo infantil, sino violencia laboral, no cumplimiento de la normativa de, las, de, de la ART, o sea, de la Ley de Riesgo de Trabajo, trabajo no registrado, eh, condiciones eh, muy malas laborales, y a partir de ahí se fue desandando una charla eh, en donde vi, y esto me pone muy contento, un compromiso de todos los actores que estaban en la mesa, recordemos que en la comisión estaban los representantes de todo el arco político de la provincia de La Paz, se comprometieron o nos comprometimos en conjunto a seguir charlando el tema para aportar soluciones a una cuestión que eh, quizás, tapada por otras cuestiones, como por ejemplo la creencia de la colonia como algo pintoresco, algo turístico, se fue generando un polo de 2.000 personas que no es otra cosa que un centro económico de generación de riquezas, eh, bajo el cumplimiento de ciertas normas y otras no. A partir de ahí me parece que tenemos que trabajar en conjunto para llegar a la solución. ¿Hay mucho hermetismo, digo, por parte de la colonia Menonita como para poder eh, indagar en estas cuestiones que, que estás mencionando? Sí, sí. No, no es fácil, es más, la, la tarea inspectiva, la tarea real de los inspectores, no fue una tarea fácil, fueron filmados con celulares, pero bueno, los inspectores están un poco acostumbrados a estas reacciones de los empleadores, lo que sí preocupa que eh, uno puede entender, porque acá lo que, no, lo que yo no desearía es que se estigmatizara claro. a la colonia Menonita, o al Menonita. Lo que aquí hay que hacer es entender que tienen creencias religiosas, creencias de modo de vida distinta, pero sí somos todos parte de un solo Estado, que es el Estado argentino, que tiene un cuerpo normativo que es igual para todo y lo, debemos tener que, que lo tenemos que cumplir eh, todos por igual, porque si no se generan muchas cuestiones, como por ejemplo, eh, la deserción escolar, eh, la, la competencia desleal, el trabajo no registrado, bueno, eh, en función de eso es que me parece que ayer empezamos a desandar un camino con todos los actores de, de la política provincial que nos va a permitir estar mucho más sólidos para enfrentar Hasta cuestiones eh, culturales, eh, históricas, que hay que entender, que algunas hay que respetar y otras hay, tienen que entender, quienes habitan en la Colonia Menonita, que son parte del territorio federal de la República Argentina. Eh, Marcelo, eh, ¿nos puedes contar alguna de las situaciones donde eh, observaron el, el trabajo infantil dentro de la colonia? mira eh, en, entre los emprendimientos comerciales que hay en la colonia hay queserías, hay metalúrgicas el mismo turismo con alguna gastronomía, en, en una metalúrgica encontramos nenes que en vez de estar jugando a la pelota o estar con un libro, estaban en el lugar de trabajo que no es el lugar que tiene que estar y a partir de ahí también vimos que hay chicos que, de excepción escolar, lo comunicamos a la Copetri, que la, la Copetri es el Consejo Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil, que pudiera... Esta, esta organización, interactuar con los distintos ministerios que la, compa, que la componen y a su vez con algunas organizaciones intermedias. Uh -huh. eh, niños de qué se que CGT, sí. Defensor del Niño, Consejo de la Niñez, distintos actores que se sientan en la mesa de la Copreti y nos permite tener, en la Secretaría de Derechos Humanos nos permite tener una conjunción de acciones que es mucho más fácil que si se hace aisladamente, porque yo lo que planteo es, desde la subsecretaría de trabajo, podemos llegar a la sanción pecuniaria, llegar a la multa, podemos clausurar el emprendimiento de determinado tiempo, lo que nunca vamos a modificar es actitudes y conductas que son contrarias precisamente a esta normativa. Eh, eh, niños y niñas, ¿de qué edades estamos hablando? Mirá, eh, no te sabría decir, pero entre los 12 y los 14 años. Uh -huh. eh, ¿Estaban en, en, en buenas condiciones? los observaron No, no, en... sí, sí, en buenas condiciones. Ahora, bien, eh, no soy un especialista en el tema y no quiero explayarme eh, en lo que no sé, pero eh, esos, es, esos niños tienen la alternativa de ir, a traba, de ir a trabajar o de ir a estudiar o solamente tienen un solo camino que los, ali, los, los aleja de la digamos, protección integral que tiene que tener un niño CDA. Uh -huh. Bueno, eso hay que trabajarlo, eso hay que pensarlo, hay que trabajar, vuelvo a repetir, sin banderías políticas por un objetivo que es el bien común de ciudadanos argentinos que tienen otras creencias y otra forma de vida. Uh -huh. eh, eh, ¿Está la posibilidad de la apertura, digamos, hacia la, a, a la sociedad de parte de la colonia menonita como para entender esta, este, este tipo de reglamentación? Mirá, yo no soy un especialista en costumbres y en cultura menonita, no lo soy. Mm. Eh, sí, ayer escuchaba atentamente a algunos eh, diputados provinciales que son de la zona, inclusive Tindil hacía referencia a un proyecto de ley que él había presentado de, de, de asfaltar la ruta por la que entrarían y saldrían los, los, los, los, que, los habitantes de la colonia, y él decía que los habitantes de la colonia mismos presentaban una fuerte, una fuerte rechazo a ese proyecto. Con lo cual, eh, digamos, me parece que el trabajo de concientización, hasta te diría de seducción, de acercamiento de pensamientos, no va a ser un día para otro y no creo que sea lo punitivo lo que tenga que caracterizar este proceso. Me parece que lo que tiene que ser es buscar alternativas diferentes, eh, pero en esto sí, yo lo pienso y lo digo, hay que ser taxativo. Tiene que entender el habitante de la colonia Menonita que es parte de un sistema federal con normas establecidas y que en el territorio argentino todos somos argentinos y debemos cumplirlas porque uno de los grandes digamos motivadores de esta acción de la subsecretaría fue un sector de la de Unilpa, la Pampa que ven con preocupación como la industria metal metalúrgica de la zona eh, no pueden competir en precio en valores porque claro si vos tenés si a vos te controla la fib renta trabajo todo es Digamos, aumenta un costo de una producción que los menonitas hoy no lo están teniendo y eso está generando un perjuicio en los pueblos de alrededor. Muy bien. Eh, Marcelo, una de, la, de las últimas ya para, para liberarte en esta mañana. Eh, ¿Se registra esta situación en algún otro punto de la provincia de La Pampa? Mirá, hay cuestiones eh, de trabajo infantil que hemos encontrado en algún lado, inclusive en la, en la ciudad de Santa Rosa pero hemos podido ir haciendo un trabajo de sustitución de esta mano de obra y un entendimiento, y en otros casos hemos tenido que nosotros armar el plexo normativo con la autorización que indica la ley para que este joven pueda trabajar, porque es la alternativa. Pero bueno, pero eso se tiene que dar con una serie de connotaciones y de protección al niño que tiene la autorización del padre, que tiene lo que indica la ley para que este trabajo no sea forzado, no sea trabajo esclavo, no haya... Eh, digamos, un peso en demasía, eh, porque no hay que olvidar que más allá de que para algunos puede ser un elemento de la fuerte demanda en el mercado laboral, no deja de ser un niño que tiene que estar en otro ámbito. Muy bien. Eh, y la, la última, ahora sí, para no robarte más minutos, pero aprovechamos la ocasión que estamos hablando con vos, eh, preguntarte por la situación de calzar, que es sumamente preocupante también. Mirá, eh, la situación de calzar ya es archiconocida, los 70 trabajadores fueron despedidos ahí estaba leyendo alguna posibilidad que podrían tener de algún cobro de subsidio, nosotros ayer tuvimos una reunión con alguien que vino en nombre de 20 que está buscando alternativas como una empresa de servicios, bueno, eh, lo nuestro fue tratar de aclararle que tampoco es tan fácil hoy entrar en el mercado de una empresa limpicia, de limpieza porque como nosotros tenemos que velar por todos y para vestir un santo de vistiendo otro como comúnmente se dice en la jerga, tampoco sería Lo adecuado, pero estamos trabajando conjuntamente con el gremio. ¿Corre peligro de cerrar definitivamente eh, Alpargata? Mira, yo la última conversación que tuve con, con los encargados de la planta aquí, me decían que encima de la situación eh, que venían sufriendo, eh, fre fuertemente asfixiados por las políticas macroeconómicas de la alianza gobernante, más allá de que alguno no se quiera hacer cargo, eh, este periodo del año para calzar en, en La Pampa es un, un, un tiempo de, de que eh, habitualmente baja la producción, con lo cual estos 130 empleados que quedaron trabajando van a tener una merma en la producción, pero no he tenido más noticia que esta y no quiero ser irresponsable en generar ni expectativas para un lado ni para otro. Está, está muy bien. Eh, Marcelo, muchas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. El agradecido soy yo, CEO. un abrazo. Un abrazo. Marcelo Pedontá, subsecretario de Trabajo de la provincia. Bueno, comentando un poco, en principio, esta situación eh, que nos llama la atención ¿no? y que eh, nos hace eh, entender a todos un poco el, el desconocimiento que tenemos por ahí eh, de lo.